comenzar con la edición de hipnosis de hoy hemos querido seleccionar el nuevo y esperadísimo trabajo de un tipo que llega desde los ángeles un revolucionario de la música que ha vuelto a hacer un trabajo que suena a su primera época él es Beck su nuevo álbum se llama Mother Guild y esto es Gamma Ray Bienvenido, bienvenida. Estás en estado de hipnosis... La carrera de Beck es suficientemente larga como para tener altibajos. Ya ha sacado discos eh, geniales y otros discos menos recomendables. En esta ocasión lo encontramos en la cresta de la ola con este Mother Guild, su octavo trabajo en el que se ha buscado a nada más y nada menos que a Danger Mouse de Gunnar Berkeley para que se lo produzca y eso se nota en el resultado lustroso final de canciones como ese Rayos Gamma, Gamma Ray Beck su retorno en el 2008. Vamos con una de las sorpresas de, de la temporada, unas chicas que llegan desde Suecia, eso ya pinta bien, que se llaman Those Dancing Days y que nos presentan este marchoso Run Run. Sueco suele ser sinónimo de música naif. Sin embargo, en este. en esta ocasión encontramos a esta formación de chicas, Those Dancing Days. Eh, pues mucho más aceleradas. Un, una canción recomendable, por supuesto, Run Run. Y también muy recomendable el vídeo. En el que puedes ver a, a su preciosa cantante con esos rizos espectaculares. Vamos a seguir con más canciones juveniles, también de, de corte indie. Black Kids, otros chicos. Eh, en este caso norteamericanos muy jovencitos con una canción de título larguísimo I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you no voy a enseñar a tu novio a bailar contigo ellos son black kids Trabajo de Black Kids, unos novatos que llegan desde Florida con este álbum de debut party traumatic, aunque eso sí, con un respaldo en la producción, pues muy importante, como es el de Bernard Butler, el que fuese componente, componente de sweet Nos plantamos en, en las islas británicas ahora para escuchar otra bueno, joven formación. En este caso se llaman The Indelicates. Están formados por una antigua componente de las pipettes por Julia recuerdas a las pipettes que sonaban por aquí cuando se salió de la banda pues conoció a su compañero a Simon y formaron esta, esta nueva formación Indelicate con este corte Julia We Don't Live In The Sixteen People die when towers fall. I've tried, but I hardly even care at all. I've seen you angry, I've seen you cry, I've seen life go flitfully flitting by, and I was not to climb a barricade like every other boy, in you know. But the war at home has been betrayed by too many boys. I you know what well, I'm a like a better than I do. Tell me about how you sleep at night. Tell me about your consolations, right to me. Life is sweet. Repite incesantemente Simon de los Indelicates en este Julia We Don't Live in the 60s. Un recordatorio a la otra componente de, del grupo. Eh, vamos a continuar con más canciones aspirantes a convertirse en la mejor de este 2008. De los eh, británicos Indelicates a los neoyorquinos This is Ivy League. Una canción veraniega magnífica. A Summer Child. Your hair. Did she tell you that she likes your vintage boots? In her eyes, you can see she is thinking of a way to bring you home so she can tell all her friends who she's become. A well regarded party girl. I hope you're happy this way. In a year or two, you'll see. In a year or two, we think you'll understand that you're. A new one, start from scratch. Never know this one might last. No, you can't lose now. Sunshine, never felt so cold upon my face till you up and left me in this place, left me alone. Ooh, sunshine, never left a chill upon my face. And left me in this place Left me for good and for all Delicioso, ¿no? El dúo de Brooklyn. Venga, ahora el dúo de Brooklyn, This Is Ivy Lee con su álbum de debut llamado Al igual que la banda, y preciosas canciones como esa Summer Child. Desde Nueva York nos vamos hasta Alabama para escuchar a un nombre, a un grupo con nombre de, de persona, Thomas Function. Esto es can Say No. Bueno, ¿qué os parece? Habla y sale música. ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Sí! ¡Es una radio! y no es una radio cualquiera concretamente es Onda Marina la emisora municipal de Fernán Núñez emitiendo a través del 107.4 en la sesión de hipnosis de hoy hemos tenido gran cantidad de novatos llevamos seis canciones y de esas seis cinco son álbumes de debut llega la hora de escuchar a otros veteranos una gente que lleva mucho tiempo en esto de la música llegan desde el norte del norte desde Islandia Son Sigur Ross, una canción de título impronunciable, aunque seguramente conocida por todos, pues ha servido de soporte sonoro para, para los anuncios de las Olimpiadas. Los nuevos temas de Sigur Rós... Give it up. Do cambio de rumbo para Sigur Ross, nos tenía acostumbrados a esos ambientes introspectivos y sin embargo en este quinto trabajo los encontramos radiantes, exultantes de vitalidad en canciones de relumbrón como esa que acaba de sonar inimer sigur eh, no sé qué pues, en irlandés. ellos no, no no suelen ceder a a cambiar los títulos de sus canciones ni ni a, ni hacerlo en inglés sin embargo En este álbum, pues, hay una canción, la última, que sí que está cantada en inglés, el resto, pues, eh, usan su lengua materna. Aunque por ahí, rebuscando bus en internet, eh, tengo la traducción de del título del disco. Con un zumbido en nuestros oídos, jugamos eternamente. Así sí. es como se llama en castellano el quinto y fantástico trabajo de Sigur Ross. Vamos con grupos con nombres de canciones más pronunciables. Ellos son The Little Ones y esto Morning Tide. Yeah. Otra banda de debut, los The Little One desde, desde California, desde Los Ángeles, con ese Morning Tide. Vamos con MGMT, MGMT. Esto es Weekend Wars. espectacular, uno de los álbumes del año sin duda alguna de este dúo novato MGMT, MGMT, Management, en fin, existen distintas formas de nombrar a la banda aunque eso sí, lo que queda claro, sobre todo escuchando canciones como este Weekend Wars, es que detrás de la banda se incluye un productor especialista en psicodelia, en ruiditos extraños como es Date Freeman de los Flaming Lips de la música eh, psicodélica de MGMT vamos a pasar al pop con mayúsculas de estos chicos de Seattle llamados Grand Archives esta es otra de las canciones de su álbum The Crying Window música de Grand Archies el nuevo, el nuevo grupo de Matt Brooke, el que fue ese cofundador de Band of Horses ahora con, este, con esta nueva propuesta y con canciones como ese The Crying Windows vamos ahora con un matrimonio eh, ellos se llaman Cory Gatner y Jason Hamel, pero nosotros los conocemos como Mates of States este es su quinto álbum ya el tema que nos dejan hoy en hipnosis es My Only Offer him high A finer thing. de repente sonó esa música en la radio y luego solo quería que todo acabara era como si estuviera en el fondo de un pozo tenía miedo, no podía respirar Yeah. yeah. In my ideals with my law, conventional Goods vieja canción de un grupo alemán llamado The Robocop Kraus, un, un grupo que evidentemente su película favorita pues es la que da título al grupo y ese tema llamado Hienas. Vamos ahora con Dear Hunter que han editado en este 2008 Microcastle y canciones temazos como este Never Stops. I had Micro Castle, el nuevo trabajo de Deer Hunter y temas como ese Never Stops. Nos plantamos de nuevo en Suecia para escuchar un sexteto, en este caso llamado Spit Market Avenue, y canciones que dan título a su segundo trabajo, Way Better Now. como siempre Suecia nos da buenos momentos musicales sin duda alguna ha habido pues una de las primeras bandas que son en el programa de hoy dos dancing days y estos otros speed market avenue vamos con la última canción de la sesión de hoy llegan desde leeds desde las islas británicas aunque tienen el siguiente nombre *The manhattan love suicides esto se llama schools Vamos al final de la sesión de hipnosis de hoy. Cuanto cuente, tres despertarás y no recordarás nada. Simplemente sentirás un enorme placer: uno, dos, y tres. Despierta.